que como todos los municipios de Tolima y de este país eh, en algunos sectores pues eh, municipios que funcionan que son viables pero también tenemos eh, carencias como por ejemplo en el sector de, de salud en el sector de educación tenemos eh, un déficit importante para el tema de transporte escolar eh, pero En, en, en un caso en particular Mariquita es un municipio viable, es un municipio que, que tiene recursos para su funcionamiento y que tiene muchas posibilidades de, de, de gestión por su ubicación geográfica, eh, por, por las oportunidades que ofrecen sí el municipio, por las oportunidades para inversionistas, eh, bueno es un municipio muy atractivo para, para la inversión y que tenemos muchas posibilidades también políticamente de hacer llegar muchos recursos. En materia de vía... Tenemos un, unos unas vías en el sector veredal, Mariquita tiene 47 veredas, eh, lógicamente afectadas también por la ola invernal, pero que afortunadamente ya eh, estamos gozando en este momento de un veranillo importante para ...para poder contrarrestar este, esta situación... ...tenemos una maquinaria... ...que en ese momento está funcionando en la parte alta... ...y en compañía y con el apoyo de la comunidad... ...pues estamos a, adelantando brigadas de de conformación de, de estas vías terciarias. Doctor, el Ministerio de las TIC, Teleología y de Información... ...está visitando últimamente bastante el departamento del Tolima... ...mañana casualmente el ministro acompañará al gobernar algunos municipios... ...¿qué proyecciones tiene Mariquita en tecnología, en informática, hacia este futuro, con esta administración que usted le corresponde? Bueno, afortunadamente nosotros mm, fuimos escogidos eh, dentro de algunos municipios del departamento del Tolima para que llegue conectividad en tema de internet allí, sobre todo a la parte rural. Un 70% de las veredas... en mm, nos va a quedar con esa conectividad, con fibra óptica y con internet satelital. Entonces, pues, eh, en este tema, además de unas inversiones que vamos a hacer con recursos propios para establecer unos unas áreas eh, de comunicación por el sistema wi y pues pienso que hemos venido avanzando esto, hemos venido avanzando en esto, eh, gobierno en línea también ya estamos reestructurando para para que todas las las eh, diferentes secretarías estén en una sola comunicación un centro de información eh, y comunicado con todos los entes a nivel departamental y nacional cómo está la seguridad allí en mariquita la seguridad mire estamos trabajando en ese tema porque pues mariquita pues como todos los municipios ha sido también pues eh, atacada o han venido apareciendo bandas que han eh, que han sido el resultado pues de la descomposición social que ha venido teniendo este país pero allí le estamos poniendo control a este tema eh, implementamos los consejos semanales de seguridad y con el lema de la seguridad somos todos ahí estamos implementando medidas estamos interviniendo sectores donde tradicionalmente han sido foco de, de algún desorden que tiene que ver con la seguridad de los mariquiteños, ahí hemos llegado con la... Eh, estamos llegando con la inversión en temas de infraestructura, estamos llegando también con el deporte, con utilización del tiempo libre con la empresa de iluminaciones eh, eh, estamos llegando con la intervención también policiva a manera de, de prevención y, de, y llevando allí programas sociales ¿Esos grupos que estoy dice, ¿delincuencia común o milicias urbanas? Esa es delincuencia común, eh... Desafortunadamente, pues, pienso yo que eh, ha habido muchos personajes que han estado inmersos en esto de, de la delincuencia y hay pueblos que los han cogido pues como para ir y cometer sus hechorías, pero allí en San Sebastián de Mariquita les estamos eh, poniendo mucho control. La policía, el ejército, los organismos de inteligencia estamos ya... ...pero esto o sea va contrarrestar cualquier iniciativa de esta delincuencia común. Doctor, el ministro Vargas Lleras estuvo en Ibagué la semana pasada... le hizo entrega de algunos equipos para la seguridad por cuadrantes... ...dijo que había plazos por el mes de febrero para presentar los proyectos... ...¿cómo anda Mariquita en cuanto a estos proyectos? ¿Qué proyectan ustedes para solicitar al gobernador para que así mismo... ...le solicite al Ministerio del Interior para la seguridad de su municipio? Un proyecto ya tenemos viabilizado... Eh, ...alrededor de unos 1200 millones de pesos para Mariquita... Se, ...se va a convertir en el municipio modelo en la seguridad por cuadrantes... Eh, ...es una estrategia policiva... De, ...de prevención sobre todo... Eh, ...donde se detectan... Eh, ...con este sistema todos los movimientos de la ciudad... ...en las entradas, en las salidas, en la parte interna... ...incluye también los centros poblados de las veredas... Eh, ...ya prácticamente... Eh, lo tenemos pues para que se nos sean asignados esos recursos y llegue a Mariquita la seguridad por cuadrantes bueno, muchísimas gracias doctor por estar a esta hora en Tolima hoy de Tebelar Bueno, gracias y ahí en el norte del Tolima San Sebastián de Mariquita un abrazo para todos Doctor, también estamos en el internet en la página Internet Noticiero 37 grados usted ahora viaja por el mundo y pues eh, le invito para que le den un saludo a todos nuestros cibernautas Un saludo muy especial a todos los ...habitantes del mundo, decirles que San Sebastián de Mariquita en el norte del Tolima... es ...una tierra con muchas oportunidades para inversión y sobre todo en materia turística.